A partir de la implementación del sistema de inscripción online, lo que se produjo en realidad fue el impedimento digamos, para muchas familias de la Ciudad de Buenos Aires y por otro lado puso de relieve la falta de oferta educativa estatal en los barrios este, populares de la ciudad. O sea, por un lado impidió el acceso, por otro lado dejó en claro que lo que hace falta es construir más escuelas e incrementar el presupuesto educativo. Eso es como un problema estructural que hay en la ciudad de Buenos Aires en cuanto al acceso a la educación pública.